Maurice Bardeche, 1 de octubre de 1907, 30 de julio de 1998, fue un ensayista, crítico literario y de arte, periodista francés y uno de los principales exponentes del neofascismo en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bardeche también fue cuñado de Robert Brasillach, ejecutado después de la liberación. Carrera académica. Bardeche nació en una modesta familia de Dunsur auron en el departamento de Cher el 1 de octubre de 1907. Bardeche, producto de las oportunidades educativas de la Tercera República, recibió una beca y completó el hipóquine en el prestigioso Liceo le grandioso en París. Allí, conoció a Thierry Maulnier y su futuro cuñado Robert Brasillach, estableciendo conexiones de por vida. En 1928, ingresó en la École Normale Supérieure, ENS, donde se reunió con el filósofo Simone Weil, a quien apodó la Virgen Roja, Claude Jamet, Jacques Soustelle, Roger Vailland y Georges Pompidou, futuro presidente de Francia. Fue recibido en la agregación, sección literaria, en 1932, y comenzó a enseñar en la Universidad de la Sorbona. Un año más tarde, se describió a sí mismo como un caracol retirado en su caparazón. Fue fuertemente influenciado por el intelectual nacionalista Maurice Barres y el líder de la acción francesa, Az, Charles Maurras. Bardeche se destacó inicialmente como asociado de Brasilia y Maulnier, escribiendo en sus diarios, 1933, 1934, 1935, esencialmente como cronista literario. Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, viajó varias veces al país y escribió con Brasillach una historia de la Guerra Española, en la que pidió la defensa violenta del orden y del franquismo frente a la democracia paralizadora. Bardeche también es coautor con Brasillach de Historia del Cine, 1935, una obra que influyó durante años en el ámbito cinematográfico. Bardeche completó su tesis sobre Balzac en 1940. Continuó enseñando en la Sorbona, trasladándose a la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille desde 1942 hasta 2004. Luego se hizo reconocido por sus obras críticas. Bardeche comenzó a escribir para la revista fascista Jesuit Partout en 1938. Durante la ocupación alemana, no tomó una posición. Después de la ejecución de Brasillage, afirmó que los excesos de la resistencia, el bombardeo de Dresde y las atrocidades posteriores a la liberación eran crímenes de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la liberación, fue arrestado brevemente por colaboracionismo, pero fue liberado rápidamente, mientras que su cuñado, Robert Brasillach, fue ejecutado. Denunció la muerte de Brasillach como criminal. Baradetche fue expulsado de la educación nacional, proscrito de dar cursos en el sistema de educación pública. Luego fundó su propia editorial literaria, Le Leurs Los Siete Colores, y también fundó una revista de derechas titulada Défense del Occidente en 1952, dedicándose a rehabilitar la ideología y las obras de Brasillach. En 1947, escribió un letre aflano Ismauriac, en el que atacó la epuración Legale, purga legal, de los partidarios de Vichy, defendió el colaboracionismo y criticó a los miembros de la resistencia a los que llamó rebeldes contra la legalidad. Su seguimiento de 1948, Nuremberg o la Terre Promise, que fue un ataque a los juicios de Nuremberg y la negación de la existencia de cámaras de gas, lo condenaron a un año de prisión por una apología de crímenes de guerra, mientras se censuraba el libro. Esta hazaña lo le hizo ser reconocido como uno de los principales pensadores del neofascismo. Sin embargo, Bardetche nunca cumplió su condena de prisión, ya que su sentencia fue conmutada por el presidente René Coty, y solo estuvo encarcelado por unas pocas semanas en Fresnes. Fue fundador del Movimiento Social Europeo, (MSE) en 1951 y se convirtió en su vicepresidente, que lo reunió con líderes como Oswald Mosley, Karl-Heinz Priester y Perendal. Continuó publicando su revista «Défense del Occidente» de 1952 a 1982, en la que se expresaron las ideas de un nacionalismo europeo. En 1952, escribió otro libro negacionista, basándose en los argumentos de Paul Rassinier. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, Bardetche no ocultó su fascismo y escribió en la introducción de su obra de 1961, «Queste que le fascisme. Soy un escritor fascista». Se sintió especialmente atraído por la república social italiana y trató de utilizar ese modelo como base para una ideología más contemporánea que denominó fascismo amelioré, fascismo mejorado. Bardeche también se convirtió en un destacado crítico de la narrativa oficial del holocausto y escribió extensamente sobre el tema en su vida posterior. Murió en París en 1998. Fue descrito como un profeta de un renacimiento europeo que tanto había esperado por Jean Marie Le Pen, líder del partido del Frente Nacional. Su esposa Susanne murió en 2005. Yo creo que el mundo moderno es una empresa de desnaturalización del hombre y de la creación. Yo creo en la desigualdad entre los hombres, en la maldad de ciertas formas de libertad. Yo creo en la hipocresía de la fraternidad. Yo creo en la fuerza y la generosidad. Creo en otras jerarquías diferentes de las del dinero. Creo que el mundo está corrompido por las ideologías. Creo que gobernar es prever, preservar nuestra independencia y dejarnos vivir a nuestro gusto. M. Bardeche. Esparta y los sudistas.